Estamos entrando, como alguien decía, a tiempos de competencia, tiempos de sudar la camiseta porque este mes de mayo vamos a jugar nivel primario para a nivel interno para competir en los Juegos Plurinacionales y el próximo mes estaremos también en los Juegos Plurinacionales eh, de nivel secundario Bastante actividad nos toca, por eso es que hemos querido bueno cumplir también con nuestro compromiso de darles material deportivo. Sabemos que un poquito nos hemos atrasado, pero creo que no estamos para justificar, sino para cumplir el compromiso que tenemos con todos ustedes. Quiero que lo den un buen uso, una buena una buena distribución por parte de la Dirección Municipal de Deporte. Y quisiera pedirles, eh, jóvenes, es eh, que este juego deportivos nos trae bastante movimiento, a ustedes, a nosotros, pero al margen de eso nos da una alegría, porque estamos promocionando a nuestros eh, jóvenes, niños, para que el día de mañana sean grandes atletas. Bastante conmovido en estos días porque estamos viniendo del estadio, el estadio tanto han criticado, eh, estamos apoyando también a condicionar, estamos construyendo el parqueo, estamos refaccionando alrededor del estadio en las plazas y señalizando las calles donde va por donde va a ingresar La delegación ecuatoriana entonces eh, hay bastante trabajo mis hermanos días de difíciles nos toca pero estamos para eso para poder cumplir con el pueblo con la con los estudiantes especialmente con nuestros queridos profesores que año tras año que siempre nos acompañan